Que a vida vai melhorar, que e a vida, vida vai, vai melhorar, melhorar, a vida vai melhorar, mas a que vida, vida vai melhorar, melhorar, a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta lá em cima do muro o samba no asfalto. Eu canto o samba em rede, um samba enredo, um samba lento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba encoberto. Bueno, a 25 minutos del mediodía estamos eh, tomando contacto con nuestro hombre en San Pablo, Plinio de Arruda Sampaio Junior. ¿Qué tal Plinio? A ver si nos estás recibiendo bien. Yo lo recibo muy bien, buen día Hernando, buen día Ángeles, gran gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, buen día. Bueno, se ve que hace calor por allá, Plinio. Te vemos con en este momento. Sí que está, estamos distintos con las temperaturas, me parece. Aquí estamos en una ola de calor muy, muy fuerte con, con temperaturas muy por arriba del promedio histórico y con el aire muy, muy seco. ¿no? Es un evento, digamos, atípico de la crisis ambiental que, que vuelve a... a, a afectar gran parte del territorio brasileño. Sí, claro. Dicen que la semana que viene vendría para acá un poco de. Sí, sí, sí. De... Se habla de cosas raras que van a pasar con el tiempo. Sí. Bueno, Plinio, Ángeles, aquí, sí. aquí las cosas raras son tan normales ah, que yo ya ni propongo como tema para no repetirme. Sí. Acá también ya estamos en esas. Sí. Lo raro es lo normal ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo normal es lo raro. Bueno, Plinio, eh, eh, nos propones comenzar hoy por actualizar la situación de la economía brasileña. Crecimiento. Sí, para, sí hubo un. Eh, el, el organismo que da las estadísticas aquí en Brasil, el IPGE, divulgó una previa del PIB, ¿no? del segundo trimestre. Y resulta que creció mucho más de lo que se imaginaba, ¿no? Comparado con el año anterior. En el segundo trimestre la economía brasileña que creció 3.3% es el décimo cuarto crecimiento trimestral consecutivo, lo que para digamos el cuadro brasileño es eh, digamos un, un, una situación diferente de lo que venía antes, que era una estagnación muy profunda. La expectativa es que la economía crezca. entre 2.5 y 3% hasta el final del año, ¿no? Y, y un crecimiento que fue provocado básicamente por el aumento del mercado interno, ¿no? El aumento del consumo de las familias que viene de las transferencias fuertes de, de renta que el Estado hace a la gente más pobre, un aumento de la masa salarial, porque se aumentó el empleo y se aumentó un poquito el salario, pero el efecto conjunto es un aumento importante de la masa salarial y un pequeño aumento del crédito. Entonces esto explica una parte. no La otra es que el gobierno ha hecho mucho gasto y estos dos elementos son los principales para explicar por qué la economía está arriba de lo que se imaginaba. ¿Esto es bueno? Te preguntamos, a vos que sos economista y bueno, y que conoces obviamente el, la historia de Brasil y su, y su economía, ¿es bueno esto? Buena pregunta, ¿no? Porque es eh, claro que en el subdesarrollo, cuando la economía crece, eh, es mejor que cuando no crece, uh -huh. porque se acomodan las co contradicciones. Pero... La calidad de este crecimiento, que es lo que propones, Ángeles, es muy mala, ¿no? Porque estamos creciendo, primero, con, con por factores muy, muy conjunturales, ¿no? No no hay un, una, una dinámica sostenible de crecimiento. Es el, el gobierno hace más gastos, pero la deuda pública está aumentando, las familias están consumiendo más, pero... porque están re recibiendo más ingresos del, del Estado y recuperando un poco lo que perdieron de salario en los últimos años. Pero esto todo es muy frágil, ¿no? Da un respiro momentáneo, es un alivio para la gente, pero no resulta en nada la calidad del empleo que, que está eh, siendo generado aquí en Brasil. Es muy mala, ¿no? La mayoría del empleo, la gran mayoría, es De, de empleos que, eh, que pagan menos que dos salarios mínimos siendo que aquí en Brasil cuando se habla de salario mínimo llevamos muy a serio la palabra mínimo o sea, uh -huh. bien, bien pequeño entonces es un crecimiento conyuntural que no apunta para un desarrollo sostenible que viene eh, acompañado de fuerte concentración del ingreso precarización del trabajo entonces es eh, la la respuesta que te daría Ángeles es que es una noticia buena dentro de, de una conjuntura muy mala se entiende se entiende Priño sabes que no no resisto la tentación esto que hablabas de la creación de puestos de trabajo eh, que a veces te comentamos alguna cosa de la realidad nuestra para tener presente eso que mencionaba Ángeles tu calidad de economista y de izquierda para peor eh, porque en esto del empleo Viste que estamos acá en esta campaña eh, por una reforma en la Constitución para aspectos de la seguridad social, la previdencia social, ¿no? Que viene bien en las encuestas, parece que se llegaría a los votos, veremos. Queda tiempo de campaña todavía. Y entre otras cosas propone la eliminación de las administradoras privadas de los fondos de pensión. Eh, ¿no? como ha habido en, en todos nuestros países, en Chile, en Argentina y acá en Uruguay, y están saliendo los empresarios, ayer lo comentábamos con Ángeles, de eh, la construcción, de la Cámara de la Construcción, a decir que si se eliminan las administradoras de fondos privados, se van a perder miles de puestos de trabajo, porque dicen que esos fondos se invierten, por ejemplo, en es la industria hora. de la construcción, ¿no? Sí, Es una estafa, ¿no? Hay siempre esta idea que hay que dar, eh, abrir espacio para el capital porque así se genera empleo. No es lo que se est estamos verificando en toda América Latina en los últimos 30, 40 años, ¿no? Eh, esto es un, es un, una estafa, ¿no? Es un, una manera de engañar a la gente. La, la, la, la, estas agencias privadas que hacen negocios con la. previdencia social, es eh, es una cosa criminosa, no no está dando resultado en lugar ninguno del mundo y, y no es verdad lo que él dice, porque es solamente crear un fondo público que eh, organice las inversiones de los aportes de, para las pensiones. Entonces esto es una, una estafa total. Sí, intentan asustar a la gente con que si sale esta reforma, y ya no va a haber quien ponga plata para eh, eh, proyectos de construcción digamos que generen fuentes de trabajo no como que solo las administradoras privadas sí. pueden hacer eso pero bueno que son los dineros era, era, era, de los trabajadores son, con los dineros los trabajadores Hernán, claro. Hernán el, el mayor banco uno de los mayores bancos de Brasil es un banco público se llama Caixa Económica Federal uh -huh. es que la que da más financiamiento para la construcción, es público y funciona a 40 años sí. y no hay ningún banco privado que llegue ni cercano de Caixa Económica Federal entonces esto es un negocio de los bancos y ellos se protegen haciendo esta estafa, diciendo mira, si no me dan el negocio va a haber desempleo sí. pero si la gente mira con serenidad lo que está pasando en Uruguay en Brasil, en toda América Latina en los últimos 40 años La verdad es que el liberalismo prometió mucho, pero no entregó nada, ¿no? Y ahora no es el momento de profundizar en el neoliberalismo. Es en realidad el momento de salir ¿no? lo más rápido posible del neoliberalismo. Además de que han invertido en proyectos, por ejemplo, eh, sin consultar al, al dueño de ese dinero, que es el trabajador, en proyectos que aumentan la forestación. la lo, eh, lo, infraestructura Entonces, al servidor, servicio eh. de los de las, eh, las mega extractivistas no como tenemos acá las pasteras ese tipo de cosas pero bueno no queremos robarte sí. más tiempo Plinio de, de los temas de Brasil eh, tenés que contarnos ponernos un poco al día de este lío eh, o esta batalla que está librando la justicia brasileña contra la plataforma X <risa> la empresa X lo que era Twitter y que está suspendida en Brasil, ¿no? Que es un, una batalla muy muy particular contra una plataforma de Internet, ¿no? Sí, esta es una. Nosotros conversamos de esto la semana pasada. Yo anuncié que aquí a, a, se, se, se, se, se empezaba un gran lío, ¿no? Mm. La verdad es que este problema no es solo de Brasil. Es una discusión sobre quién controla la información, mm. ¿no? Si es si el Estado tiene el control. De, de la información, o si el capital tiene plena libertad de hacer lo que quiere. Lo que pasa aquí es que la plataforma X, no el, el ex Twitter, eh, no cumplió determinaciones del Supremo de sacar personas que estaban investigadas por el golpe del tweet, del X. Uh -huh. Bueno, resulta que como esto no pasó, el, el, el Supremo decidió suspender le dio multas, no, el, el, el X no pagó las multas y entonces el, el, el Supremo dijo vamos a sus, suspender la eh, operación de de X en Brasil, bueno y esto Elon Musk que además de, de ser empresario es un hombre de extrema derecha mm. se metió a hacer política, ¿no? y dijo que no que él no, no iba a retirar el X porque él tiene un operador aquí que es Starlink de de Internet Entonces, eh, ahí el Supremo dijo, bueno, entonces vamos a suspender también el Starlink. Y, y ahí empezó una gran pelea, que ¿dónde estamos? Porque también no es fácil suspender Starlink, porque los militares brasileños de, de, dependen del Starlink. Entonces ya se manifestaron contra, que no se puede suspender el Starlink, aunque no cumpla las determinaciones. Bueno, el, el, la novela está en, en el siguiente eh, pie. No, el StatLink eh, retrocedió dijo que sí, que va a sacar el, el X de, del, del sistema de internet y, y, y Elon Musk dice que bueno que que que, que ahora que no, no no tiene acuerdo con las, lo, que, lo que dice la ley, que considera esto todo un arbitrio, pero que va a cumplir la ley por mientras eh, y que va a buscar medios eh, judiciales Y políticos para defenderse sí, sí. Y, y lo más increíble Es que movilizó un, un partido Que se llama Partido no, partido, Novo, partido nuevo Partido uh Nuevo -huh. No tiene nada de nuevo Es un partido ultra neoliberal Para que entrara en el Supremo Para suspender la decisión De suspender el, el X Pero esto va a ser juzgado Ahora esta semana Pero la impresión que <coughs> yo tengo Es que el Supremo va a mantener la decisión No, en suma, lo que está en cuestión aquí en Brasil y yo creo que tiene repercusión internacional es ¿cuál es el límite de estas grandes empresas que controlan la información de hacer lo que quieran? Seguro. Esto es lo que está, este es el centro del problema. Y Elon Musk está haciendo una campaña impresionante en el mundo entero Eh, por supuesto que debe haber una a nivel masivo y otra para tocar determinados puntos, ¿no? pero la campaña contra Alexandre de Moraes es gigantesca, y además ellos saben los símbolos que usan, acá estaba mirando uno pidiendo, es como que pide un juicio político, lo acusa a de Moraes de violar las leyes de Brasil, eh, con una estética además eh, con mucho rojo, va sobre... Como el diablo. Como, como que si fuera, un fuera diablo. el diablo, una cosa así, ¿no? Eh, ¿Quién es? ¿Alexandre de Moraes es un hombre de izquierda? No, para nada. Alexandre de Moraes es un juez que fue nombrado para la Suprema Corte por uh, Michel Temer. Era un hombre muy truculento, fue secretario de Seguridad Pública aquí en el Estado de San Paulo conocido por su truculencia. No, es un hombre, pero es un hombre que... que Que, que tiene que defender un, lo mínimo de la soberanía claro, nacional claro. Por, eso, por eso se mete usted sabe que eh, eh, como retaliación a lo que hicieron hubo ataques de hacker en el site del supremo, de la policía federal y del escritorio de, de advocacia de la mujer de Moraes o sea, es una operación mercantil política yo creo que esta es la nueva moda. No se hace negocios y se hace política conjuntamente es lo que está haciendo eh, Elon Musk pero la, la, la impresión que yo tengo es que él presiona, presiona pero después se ajusta porque sí. prevalece el negocio sobre la política entonces él hace esto, fomenta la ultraderecha brasileña que sale que está viendo censura cuando es muy interesante este debate, porque los, los estos medios de comunicación grandes están haciendo el tiempo entero censura, ¿no? pero ellos pueden hacer, pero el Estado Nacional no puede hacer censura, sí. no puede no puede disciplinar lo que puede y lo que no puede, ellos nomás pueden. Esto es un, una cosa que está a nivel mundial, lo que Brasil está haciendo otros países, como India y, y otros países ya lo hicieron, Y yo creo que va a haber un pataleo de, de lo más pero después se va a ajustar. Sí, claro O sea que hoy Twitter o X con, no se puede leer ni no se puede ingresar en, dentro de Brasil, Plinio. Sí, a, a, algunos todavía lo, lo logran ingresar. Por ejemplo, los que accesan la Internet por estar link hasta ayer, lograban a cesar. entonces hay algunas operadoras que todavía no desactivaron el, el Twitter pero por, por ejemplo yo mi operadora todavía permite que yo llegue al Twitter, no al X pero la verdad es que cuando yo llego ya las noticias en la mayoría son en inglés y en español porque las de portugués ya son pocas las que claro. están logrando eh, entrar Bien. entonces es un proceso Yo la impresión que yo tengo es que este elon musk va a medir su fuerza política, militar, porque tiene los militares al lado, jurídica y después se va a ajustar a los negocios. Sí, sí, sí. Y la gente protesta, reclama. Esta es una buena pregunta porque esto dividió no la opinión pública brasileña. La ultraderecha quedó indignada porque vale, cómo puede vale. el Estado hacer una censura a Elon Musk, entonces es una cosa increíble, están convocando una manifestación para el 7 de septiembre, que es el día de la patria, sí. que todavía no tenemos sí. ¿eh? y, y, y el gran héroe de esta eh, manifestación parece que va a ser Elon Musk, entonces es una contradicción total, porque los patriotas ¿eh? defienden a Elon Musk, que en realidad quiere hacer el despelote ¿no? lo que sí. tiene en su cabeza con las informaciones en Brasil, pero yo creo que el grueso de la opinión pública no ve este billonario con gran simpatía y, y entiende que hay que tener límites en, el, en, en lo que se puede hacer en estas redes sociales, ah. pero todavía no tenemos ninguna encuesta Sobre este asunto, pero es la sensación que yo tengo. Y uno, por, obvio que pueda parecer Plinio, porque este tema es complejo, ¿en qué pierde Elon Musk con esto de que Brasil cierre su actividad? ¿Que ¿Ingresos por publicidad, por ejemplo, que tienen las redes? ¿Qué otra pérdida Mira, Yo creo que Elon Musk pierde muchas cosas. Primero, porque Brasil es un país grande, uh -huh. ¿no? la gente es muy viciada en redes sociales. y el Twitter brasileño es un, un, un mercado importante, no tengo de cabeza, uh -huh. pero debe ser seguro uno de los cinco más importantes del X eh, el Starlink también porque país Brasil es un país continental tiene muchas áreas que son de difícil acceso a la internet y que utilizan esta este satélite de, de Elon Musk uh -huh. ¿no? incluso los militares entonces sí hay una ruptura definitiva en esto, lo que pasa es que los militares van a tener que contratar otras empresas y y, y otras empresas serán invitadas para trabajar aquí en Brasil, entonces él tiene mucho negocio aquí, claro que es un, un niño mimado que tiene mucha plata y que le gusta hacer política eh, de, eh, digamos de ultraderecha, uh -huh. pero yo creo que al final eh, hablará más alto la lógica de los sí. negocios. Bueno, nos quedan dos puntos que son muy importantes los dos porque está Lula, nos decías vos, invitando a los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores a integrar su ministerio y sí, la sí. otra, este anuncio de un nombre de confianza del mercado que va a dirigir el Banco Central. Son dos noticias, Ángeles, importantes para ver, para, para sentir. lo que es el gobierno Lula, para dónde camine el gobierno Lula. ¿no? La primera es, estamos en la sucesión de la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? que hoy son presididas por este Artur Lira, que ya hablamos mucho aquí, es un, un gángster, y por Rodrigo Pacheco, que es un gángster más moderado, más, digamos, tranquilo, pero también los dos capos del Centrão. ¿Qué es lo que hace Lula? ¿No? Y, y nosotros también acompañamos aquí el, la constante eh, pelea entre el legislativo y el ejecutivo y las agresiones permanentes de Lira. ¿No? Ahora Lula sorprendió con una noticia que sale, pero parece que es verdadera, sale en, en toda la prensa, que Lula está invitando Lira y Pacheco para el ministerio, para su ministerio. O sea, ¿no? para integrar una... su gabinete de ministros. Eh, que esto, decir? esto, en un gran acuerdo donde estaría también la, la, la decisión de escoger los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Ah. ¿Qué es lo que esto representa? Representa en realidad la conquista del central del gobierno Lula. Hmm. No puede parecer una cosa así medio espantosa, pero fue exactamente lo que pasó con Bolsonaro. ¿no? Bolsonaro después del segundo año eh, el central tomó el gobierno de Bolsonaro. Y Bolsonaro tenía licencia para hacer eh, conspiraciones y para hacer motocicletas, no pasear por el país, pero quien mandaba era Ciro Nogueira. Y una cosa muy parecida está pasando ahora con el gobierno y esto ya digamos viene de lejos, no porque lo, lo, lo, el central hace como la La sucurí, no, la, la, la, la culebra, va apretando el gobierno, va apretando, asfixiando el gobierno. Hasta Como aquí, la, la boa, más bien la, la serpiente la boa sería, ¿no? Esto, que nosotros aquí llamamos de sucurí. Claro, sí, claro. Pero, entonces es lo que hicieron con Bolsonaro, lo están haciendo con Lula, y es increíble, Lula es un pragmático, yo creo que ya me mid, la correlación de fuerzas y decidió que es mejor... juntarse al central que pelearse con el central pero esta es una novela que va a seguir la vamos acompañando semana a semana está bien, está bien el del Banco Central eh, ese posible presidente de Banco Central tiene una historia ligada a, a la banca Gabriel Galípolo es un joven, tiene poco más de 40 años no fue banquero es un hombre riquísimo ¿No? Y es un hombre del mercado, Ay, es un hombre, digamos, cordato del mercado, porque hay de todo ahí en, el, en este llamado mercado financiero. ¿Y este dijiste pero que es que el mercado? <coughs> es un hombre que yo digo del mercado financiero, Bien. de los bancos, ¿no? Y, y bueno, y el presidente Lula, después de conversar con todos los banqueros para ver si Galípolo es un hombre que puede ser nombrado presidente porque... Lula lo nombra, pero quien lo indica son los grandes capitalistas. Claro. Tuvo, la, tuvo la luz verde e indicó este Gabriel Galípolo, que es un hombre relacionado con, con Lula, con el PT. Pero lo más interesante es que al anunciar el nombre, Lula dio una declaración típica de Lula, que donde él dice, mira, si Galípolo viene y me dice que hay que aumentar la tasa de interés, bueno, la aumentamos sin problema no voy a criticar, no voy a decir nada, entonces también es una rendición a, a, a la cruzada que hacía Lula de que hay que bajar la tasa de interés que es hoy, para que el público uruguayo sepa, está arriba de 7% real al año, es una de las mayores si no la mayor tasa de interés del mundo, y la verdad es que así que anunció esto eh, Lula Ya el mercado empieza a apostar que la tasa de interés va a aumentar en Brasil, ¿no? Aprovechan este anuncio que la economía crece, no, también digamos, no para que la gente sepa, crecer 3%, 3.3% no es gran cosa, no es nada más mejor que crecer no crecer o crecer un sí. pero no es un crecimiento extraordinario para nada. Pero ya es pretexto para decir, bueno, aumentamos la tasa de interés. Bueno. O sea, o sí, sea, Ángeles. Sí. Resumo de la ópera. Lula camina para el central y camina para el mercado sí, financiero sí, sí. de una manera más acelerada ahora. Y algún experto, entre comillas, diría, si no hace eso, no puede gobernar. si no hace eso no puede gobernar y si no aumenta la tasa de interés no genera empleo van a decir claro, también te van a decir eso sí, sí. bueno Plenio llegamos justo al mediodía nos dio el tiempo eh, gracias como siempre y además por ayudarnos a ver los temas principales dentro de todo lo que nos llega desde Brasil, te mandamos un abrazo como siempre que se pueda aprovechar ese calor de estos días y la seguimos la semana próxima la seguimos, siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario, con los oyentes uruguayos y tener una conversa crítica sobre nuestra realidad, fuerte abrazo a abrazo, un abrazo a los compañeros de, de Contrapoder también, chao